es jueves 11 de agosto por delante tenemos el mismo día de bochorno y de calor que ayer alcanzaremos una máxima de 34 grados pero la sensación térmica será de 38 y bordonado ya nos está advirtiendo desde hace varios días que el fin de semana apretará el calor se intensifica eh, sí. El misterio ha llegado, esta noche a partir de las 10... ...se inician los ensayos generales... ...el drama asuncionista vuelve a las noches de agosto... ...el mestre de capella, Javier González... ...ha mantenido las voces a punto... ...para devolver a la ciudad su festa... ...el 14 y 15 de agosto, el drama asuncionista... ...volverá a Santa María para recordarnos... ...que elche tiene algo excepcional... ...que la diferencia del resto del mundo... ...tenemos una representación en la que participa... ...el pueblo ilicitano... ...que se vuelca con la ofrenda de fuegos artificiales... ...la Ní del Alba... ...con la Ní de la Roa... ...y que llora cuando se corona a la Madre de Deu ...como símbolo de la madre... ...del tiempo de esta ciudad... ...la Festa de Elche ...es la esencia de nuestra cultura... ...y tradiciones... ...la Festa del es... ...pura emoción... La prueba del Ángel se superó con nota ante medio millar de personas... ...se llevó a cabo ayer por la tarde la tradicional prueba del Ángel... ...que anuncia las representaciones del Misteri... ...hoy comienzan los ensayos y que es clave para comprobar... ...los aparatos aéreos y si los niños de la escolanía... ...pueden vencer el vértigo para cantar en las alturas... También hoy les vamos a contar que las batallas medievales y los halcones fueron los protagonistas del boato del Capitán justo a la CIP, en la gran entrada cristiana que tuvo lugar anoche, con la luna casi llena de testigo y las bandas de música y las comparsas y cuadros de baile invitados procedentes de diversas localidades de la provincia como protagonistas del boato. Y los bonos para la movilidad del Ayuntamiento se agotaron en una hora. Hay ahora 14 días de plazo para canjearlos y los que no se hayan usado se volverán a poner a disposición de los interesados el próximo 24 de agosto a las 9 de la mañana en la misma web municipal elch.bajalosumos.es. En la página de sucesos hoy les diremos que la Guardia Civil... ...ha desmantelado un criadero ilegal de tortugas del Mediterráneo... ...en una finca rural en la pedanía de Algoda. Y hablaremos de política, del futuro, de futuro político del alcalde... ...porque el Comité Federal del PSOE... ...va a permitir a los alcaldes socialistas de ciudades como la nuestra... ...con más de 20.000 habitantes presentarse... ...elegir si se quieren presentar de nuevo a las elecciones municipales... ...sin necesidad de convocar elecciones primarias... ...Carlos González ha vuelto a recordar que está dispuesto... ...a seguir adelante con el proyecto de transformar esta ciudad. Y Paco Gómez nos contará que el Elche Club de Fútbol ha ampliado el contrato a Edgar Badía hasta 2025. El portero cumple así su sueño y también el de la afición, de seguir una temporada más como guardameta titular. Su renovación ha sido muy aplaudida por todos los aficionados. El Elche recupera efectivos también para el primer partido de la temporada y hoy serán presentados Los dos nuevos jugadores, los únicos fichajes hasta el momento, Roger Martí y Carlos Clerc. La Glorieta, con y Alonso. Pues ayer se llevó a cabo la prueba del Ángel... ...ante medio millar de asistentes... ...entre ilicitanos y visitantes en Santa María... ...es una prueba necesaria... ...para estrenar los aparatos aéreos... ...que se han instalado... ...y para comprobar si los niños de la Escolanía... ...son capaces de cantar... ...a más de 24 metros de altura... ...sin sufrir vértigo... ...hoy comenzarán los ensayos generales... ...a las 10 de la noche... ...y ayer por la mañana... ...los tramoyistas volvieron a subir... ...a la terraza de Santa María... ...para comprobar una vez más el engranaje de las representaciones está bien instalado y funcionará con seguridad. Pues con los tramoyistas estuvo Yanire Perona, también el alcalde y los responsables del Patronato del Misteri. Cuéntanos, Yanire. Muy buenos días. Buenos días, Ross. Pues ayer a las seis de la tarde en el interior de la Basílica se llevó a cabo la prueba del Ángel para comprobar que los niños que se situarán en algunos de los aparatos aéreos como la Magrana, el Araceli y la Coronación no tienen vértigo porque con los cantores ya en su papel los aparatos recorren hasta los 25 metros que separan el cielo ya instalado en la Cúpula de Santa María del Cadafal en la Tierra. Además, por la mañana, los tramoyistas comprobaron la seguridad desde la tramoya más alta y después compartieron el tradicional almuerzo con el alcalde y la edil de cultura. Así que parece, Ross, estar ya todo en orden y listo para disfrutar estos días del esperado misterio. Y recordamos que hoy las puertas de la Basílica se abren porque comienzan los ensayos generales que se repetirán los días 2. 12 y 13 de agosto y el 14 y 15 se pondrán en escena las dos partes completas de la representación la véspera y la festa respectivamente pues vamos a escuchar eh, lo que decían eh, tanto el tramoyista como el presidente de la junta rectora del patronato de los, trabajos, los trabajos lo empecemos el día 18 ...más o menos es una semana lo que se va... ...si hay, no puede ser puntual en el tiempo... ...porque siempre surge algún contratiempo... ...que no lo tiene, que te surge... ...y entonces pues claro, pues se nos va más tiempo... ...tenemos que adaptarnos a eso. ¿Cuántas, cuántas personas trabajan aquí arriba de la Tomoya eh, Bueno, para montar, trabajo más complejo aquí... ...por donde tiraremos que no tengamos peligro... Pues tenemos el cielo, mientras cuando ya ponemos, después ponemos la red, pues ya tienes otro, otro ánimo o, o menos miedo. Bueno, pues hemos escuchado a Francisco, lo estamos escuchando y ahora escuchamos al presidente de la Junta Rectora del Patronato, Francisco Borja, que también estuvo ayer en ese almuerzo con los tramoyistas. Más esperadas, creo yo, por lo menos del actual siglo y del anterior. ...porque estar dos años sin misterio... ...oficialmente eso es mucho... ...y tenemos la suerte de que mañana... ...ya empieza la Festa de Ales... ...y el alcalde también estuvo almorzando con los tramoyistas... ...y luego comió con las comisiones de fiestas... ...y con los más de 2.500 personas... ...que pudieron acceder a una de las raciones... ...del arroz con costra... ...que fue cocinado en el Paseo de la Estación... Ayer se cocinó la paella gigante de costra durante la 42 edición del concurso de arroz con costra... ...en el que participaron las comisiones de fiestas. El primer premio fue para la Avenida de la Libertad al Jeb. Sus festeros fueron los que cocinaron la costra más deliciosa para el jurado. El segundo premio fue para la Comisión de Paseo de Germanías y el tercero para la de Altavix. Y hoy vuelven las mascletas del concurso, tras tres días sin ellas, ya que las que se lanzaron el lunes y el martes fueron tan solo de exhibición. A las dos de la tarde será la pirotecnia Camarit la encargada de encender la mecha de su mascleta. Mientras tanto, los locales de ocio y restauración ya han abandonado el paseo de la estación. El martes concluyó el RACO festival y, y se cerró, según sus organizadores, con un buen balance. Aseguran que pasaron más de 70.000 personas, unas 14.000 al día, durante esos cinco días que estuvo abierto, del 5 al 9 de agosto. ...este racó de música y gastronomía... ...ha sido el primero de estas dimensiones... ...para las fiestas patronales... ...organizado por el Ayuntamiento... ...y las dos asociaciones de hostelería... ...que hay en la ciudad... ...y este mediodía pues se inaugura... ...el tradicional racó gastronómico... ...que estará hasta el domingo... ...también el racó fester... ...y la entrada cristiana tuvo lugar anoche... ...este fue el sonido... Los aplausos, vítores y la marcha que eligió el capitán Cristian, cristiano, justo a la CID, para hacer su entrada en la Plaza de Baix. ...su boato nos trasladó al medievo... ...se vieron las armas de los señores feudales... ...y lo que suponía para los cristianos defender el territorio gracias... ...a los señores de los condados... ...varias comparsas fueron invitadas... ...siendo la más destacada las de Alcoy... ...que nos aportaron dos cuadros de baile espectaculares... ...vimos además cabos batidores... ...haciendo bailar a sus caballos y halcones... ...muchos halcones... ...emblema de los caballeros halcones... ...que han ostentado este año la Capitanía... ...bueno, mejor dicho, 2020 la Capitanía... ...la Infanta regaló rosas al público asistente... El eh, capitán, el boato del capitán cristiano fue, además, muy familiar. Participaron todos sus hijos, sus mascotas, y una de las carrozas mostró su oficio, el de panadero. Pues tras la entrada cristiana de anoche, seguida por miles de ilicitanos y turistas, eh, que fue retransmitida También en directo por Telelch, hoy los moros y cristianos tienen ya sus últimos actos. Su procesión de ofrenda floral a la patrona tras el bautizo de los neófitos en el en la iglesia de San Juan y finalizarán esta noche las fiestas en sus cávilas y cuartelillos para dar paso a las comisiones de fiestas que saldrán a la calle para llevar a cabo a partir de las ocho y media ...otro gran desfile muy esperado... ...La Charanga... ...Telech la va a retransmitir en directo... ...y además este año nos estrenamos entregando el premio... ...a la mejor crítica local del desfile... ...con este premio queremos reconocer... a ...aquella comisión de fiesta que haga la mejor sátira... ...de la actualidad ilicitana... ...mañana en el programa de Teresa Fernández ...entregaremos nuestro banderín... ...a la mejor crítica local... Y este jueves por la noche en la barraca popular actuará Juan Magán... ...y en el Ordebaix el grupo valenciano La Fumiga y Malux... ...y esta noche sobre las once y media... ...coincidiendo con el descanso del ensayo general del Misteri... ...se va a disparar en el paseo de la estación... ...otra mascleta nocturna... ...organizada por la Unión de Festers del Camp de Conozcamos a continuación cuáles van a ser... ...hoy los cortes de tráfico... ...para este jueves una información... ...que nos llega de la policía local... ...escuchamos a María José Aranda. Los días 11 y 12 de agosto... ...el puente del ferrocarril se cortará a las 8 de la mañana... ...y se normalizará el tráfico en la avenida... ...tras la limpieza de las mascletas nocturnas de medianoche... ...además el jueves 11... ...tendrá lugar la ofrenda festera de moros y cristianos... ...que discurrirá desde la Plaza de San Juan... ...a Congreso Eucarístico así como la Gran Charanga, desde Reina Victoria hacia Juan Carlos I. Por lo que alrededor de las 19 horas se cortarán las vías que confluyen en estos itinerarios. Los desvíos alternativos los encontrarán debidamente señalizados. Recuerden, para información actualizada al instante, nuestro canal de Telegram. Y disfruten de las fiestas con responsabilidad. Policía Local de Elche. Juntos prevenimos. Pues las actuaciones de la barraca popular son los actos más multitudinarios de las fiestas. Miles de jóvenes se congregan en las barracas con muchas ganas de diversión y este año, ya lo señalaba hace unos días el concejal de Seguridad Ramón Abad, no se están produciendo incidentes graves ...hasta el momento, pero sí hay bulos, falsas noticias en las redes sociales... ...por ello ayer, desde la policía local, se tuvo que desmentir... ...que se hayan producido pinchazo, pinchazos por sumisión química o disparos... ...ninguno de estos delitos se han registrado hasta ahora en las fiestas de Ilchín. Y en clave de sucesos les contamos que la Guardia Civil ha cerrado un criadero ilegal de tortuga mediterránea localizado por los agentes del Seprona en una finca rural de Algoda. El responsable se enfrenta ahora a penas de prisión que pueden ir de seis meses a dos años. Nos da más detalles de esta información nuestra compañera Iziar Martínez. Buenos días, Ros. Los agentes del Seprona se encontraban realizando una inspección en una casa de campo situada en Algoda, cuando se toparon con una zona vallada en la que había decenas de tortuga mediterránea. Al acceder al interior de la caseta de madera que había en el espacio acotado, comprobaron que las instalaciones estaban acondicionadas como criadero de esta especie. El responsable fue requerido por los agentes para que aportara la documentación necesaria para la legal tenencia, cría y comercio de este tipo de De animales, pero no pudo acreditarlo. El Seprona de Elche ha tenido que intervenir hasta 27 ejemplares de tortuga mediterránea y finalmente ha clausurado el criadero ilegal. Los animales fueron trasladados a instalaciones de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural hasta encontrarles un nuevo destino y, como recoge el Código Penal, el responsable del criadero ilegal se enfrenta ahora a penas de prisión que pueden ir de seis meses a dos años. Cambiamos de asunto y entramos en los procesos internos del Partido Socialista de cara a las elecciones locales de 2023. El Comité Federal acordó hace unos días suprimir las primarias en ciudades con más de 20.000 habitantes. ...y que como Elche Che tengan a un alcalde socialista... ...a este le está la opción a que pueda presentarse de nuevo... ...para encabezar la lista electoral... ...ayer le preguntamos al alcalde sobre esta decisión de Ferraz... ...y aseguró que está a disposición de su partido... ...pero que sigue con las mismas ganas, fuerza e ilusión... ...para continuar con el proyecto de transformar esta ciudad... ...durante cuatro años más, lo escuchamos... Simplemente tengo que decir que estoy a disposición de mi partido y de mi ciudad para volver a ganar las elecciones, para volver a ser alcalde y para seguir transformando la ciudad. Y como he dicho en alguna ocasión, me siento con fuerza, con ilusión, con proyecto, con experiencia y con apoyos suficientes para volver a ganar las elecciones en Elche y lo importante, para seguir trabajando por Elche, para seguir modernizando la ciudad. Pues ahora habrá que ver qué ocurre en la agrupación local de Elche, porque si hay más candidatos que quieran presentarse con los avales suficientes, pues podrían convocarse las primarias para la elección del candidato socialista. También les vamos a contar que los bonos para la compra de bicicletas, patinetes y kits de electrificación se agotaron En una hora nada más ponerse en marcha esa web municipal para descargarlos ayer a las 9 de la mañana ahora todas las personas que han conseguido ese bono disponen de 14 días para comprar el artículo después de esa fecha los que no se han canjeado pues se pondrán de nuevo a disposición de la ciudadanía el próximo día 24 de agosto a las 9 de la mañana en la misma web municipal elch baja los humos Punto es. Ayer la concejal de movilidad, Esther Díez, pues hacía un balance muy positivo de la buena aceptación que ha tenido estas ayudas municipales. Para el Gobierno municipal es una muy buena noticia que la campaña Els Baja los Humos haya tenido esta acogida, pues es una de las líneas para el fomento de la movilidad limpia y también, como no, para aliviar la situación económica de las familias ilicitanas ante la subida del precio del combustible. El objetivo es que esta compra de vehículos alternativos se traduzca en un aumento de la movilidad sostenible en el municipio de la mano del resto de medidas de impulso, como la construcción de los nuevos carriles bici y la ampliación en más de 20 estaciones del servicio de bici. El uso de más bicicletas y patinetes en nuestra ciudad supone barrios y pedanías más limpios y mayor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas. Por eso seguimos desplegando políticas decididas que hagan del nuestro un municipio verde y saludable. Y seguimos con más actuaciones municipales porque la regeneración del barrio de San Antón avanza. De hecho, se han adjudicado ya las obras para hacer un espacio verde con zonas de petanca, juegos infantiles y gimnasia al aire libre. Pimesa adjudicó esta semana el contrato para urbanizar esas zonas verdes. ...nos dio esa información ayer en rueda de prensa... ...la Edil de Urbanismo Ana a quien escuchamos. proyecto redactado por el arquitecto Fernando García López... ...se compone de cuatro partes diferenciadas... ...una de ellas una zona de petanca con cuatro pistas... ...con vallado perimetral individual de cada una de ellas... ...una zona también de juegos infantiles y de gimnasia al aire libre... ...y también una zona de arbolado y otra zona pavimentada... ...que vertebra todo el conjunto. También se le preguntó por las obras de los nuevos edificios... ...en el tercer bloque que está construido... ...dice que ya se han entregado unas 30 viviendas... ...de las 90 que hay en el mismo... ...y el cuarto bloque continúa pues levantándose. Sí, estamos entregando viviendas del tercer edificio... ...y el cuarto, hemos aprobado en el Consejo... ...la cuarta certificación... Eh, correspondiente al mes de junio, y bien, las obras van eh, en, en, a buen ritmo, cumpliendo las previsiones de entrega de, de finalización del edificio, que está prevista para diciembre de 2023. Y Asaja reclama al Ministerio una urgente actuación sobre el cauce viejo del Segura, ante el riesgo de gota fría para... Eh, septiembre los agricultores temen que tras el registro del verano más cálido de la historia en la provincia una gota fría pueda arruinar la campaña de hortalizas de invierno la inacción de las autoridades en la mejora de la capacidad hidráulica de la desembocadura del río segura ocasionaría dicen importantes desastres agrícolas si no se pone ya en marcha un protocolo de limpieza y actuación inminente Y el pasado jueves se alcanzó un principio de acuerdo con la Confederación del Júcar para la explotación durante los próximos 10 años del trasvase de Alvinalopo. Se trata de un acuerdo histórico que ahora deberá ser ratificado por los regantes y por la ministra. Se calcula un precio asequible que saldrá por menos de 26 céntimos el metro cúbico y un caudal que alcanzará los 37,5 hectómetros cúbicos anuales en el último año, tal y como aseguró ayer aquí en el programa La Glorieta el presidente de la Junta Central de Usuarios de este, de este trasvase, Ángel Urbina. Empezamos con 12 hectómetros en el año 23 y así iremos acumulando hasta 37 y medio eh, que acabaremos en el año 33, 10 años seguidos. Aquí pues vendrá a las entidades del principio de San Enrique, San Pascual, en fin, el los usuarios de Júcar y bueno, lo importante es que vengan tuberías y venga agua, y después que venga. Eso es un acuerdo histórico que ahora lo tenemos que rematar, es decir, esta hora, eh, si no lo aprueban las asambleas de los regantes que tenemos que hacer este mes de agosto y septiembre en lo Pop, La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Tic-tac, like is... tic, -tac, tic -tac.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 ...hasta 3.000 euros de descuento... ...al cortamotor, concesionario San John. Quedan seis minutos para llegar a las siete y media de la mañana... ...es tiempo de conocer la crónica deportiva... ...nuestro compañero Paco Gómez nos va a contar... ...cómo se ha renovado el contrato de Edgar Badía... ...durante más tiempo... El guardameta que ha sido su renovación muy aplaudida por la afición. Hola, buenos días. El Elche Club de Fútbol ha ampliado el contrato a Edgar Badía que finalizaba su vinculación con la entidad blanquiverde el próximo 30 de junio de 2023. Será ahora, por tanto, 2025 la fecha en la que expire el contrato catalán. Edgar Badía cumple así su sueño de seguir en la entidad blanquiverde donde ha conseguido un ascenso a primera y se mantiene como guardameta titular una temporada más y es que ya se está convirtiendo en uno de los grandes porteros de la historia del conjunto franjiverde, Una noticia que ha sido muy bien acogida por la afición blanquiverde. Edgar Badía que será Titularísimo, salvo sorpresa, el próximo lunes en el debut de liguero del Elche Club de Fútbol frente al Betis. A las nueve y media de la noche, los hombres de Francisco ya han puesto el foco en el conjunto verde y blanco europeo. ...ya que jugará competición de Europa League esta temporada y actual campeón de la Copa del Rey. Francisco recupera efectivos y perfila el once para enfrentarse al Betis. El técnico almeriense tiene las bajas de Lucas Boyé, Pastore y Gonzalo Verdú... ...mientras que recupera a Fidel, Josan, Pedro Vigas y presumiblemente también a Tete Morente para ese estreno liguero. Por cierto que se abre la puerta de salida para el guardameta Axel Werner y también para el defensa Josema. De hecho, desde Argentina apuntan que el guardameta Agustín Rossi, de Boca Juniors, de 26 años, es el elegido para... Eh, formar dupla con, en este caso, para meterle competencia a Edgar Badía. Curiosamente, este guardameta, Agustín Rossi, fue portero de Defensa y Justicia Club que eh, el propietario del Elche, Christian Bragarnik, Eh, lidera en la dirección deportiva el, con la salida de Josema si es que finalmente se produce porque curiosamente ni Werner ni Josema tienen ya ficha inscrita en la liga lo que demuestra que se les abre la puerta de salida el Elche dispondría de dos fichas más ahora mismo tiene cuatro fichas libres podría tener hasta seis para firmar un portero un defensa central un lateral derecho dos centrocampistas y un extremo izquierdo. Por cierto que este mediodía serán presentadas las dos únicas caras nuevas, hasta el momento los exjugadores del Levante, el lateral izquierdo Carlos Clerc y el delantero Roger Martí, presentados en el Martínez Valero, a la 1 y 20 los escucharemos en el Chen Punta, hasta luego. Hola amigos, bienvenidos a la casa del Castor donde el verano se vive en plenitud, sin calor.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 Dos minutos para llegar a las siete y media y mientras esperamos la crónica de Vicente Bordonado vamos a escuchar todo un clásico. En los años 70 se formó un grupo Blondie que hacía mención al color del pelo de su vocalista. La cantante, pues, eh, la cantante Debbie Harry que se convirtió también en musa de inspiración para Andy Warhol y fue modelo, portada de Playboy. Esto fue... ...la de su canción Heart of Glass... ...fue uno de los mayores éxitos, antes que María... and you is just no good you tease like their lows El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonano. Colaboran. Autofima Hyundai y la vaquería del Candel. hay pocos cambios, con la masa de aire cálido... ...continuará la estabilidad atmosférica y el calor... ...hemos tenido en buena parte del territorio... ...una noche tropical con cielos despejados... ...aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaels... ...la mínima ha rondado los 24 grados... ...mientras que en el sur del Candel se ...han alcanzado valores de hasta 20, 21 grados... ...25 en Torrellano, 23 en el Alté, la Marina... ...en Santa Pola la temperatura nocturna no bajaba de los 25 grados... Y en Tabarca no ha bajado de los 28 grados, noche verdaderamente ecuatorial. Hoy tendremos una jornada marcada por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados. Eh, conforme vaya avanzando la mañana, se activará el viento flojo de nordeste. Por la tarde, viento de componente este, con rachas que podrían superar los... 30-35 km por hora alcanzaremos temperaturas similares a las de ayer máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 33 grados en buena parte del territorio rozaremos los 34-35 grados en Santa Pola no pasaremos de los 31 grados pero a cambio tendremos mucha humedad ambiental que se va a traducir en sensación térmica de bochorno a partir de mañana viernes ya avanzará la cresta de aire sahariano notaremos el ascenso de las temperaturas Temperaturas máximas en torno a los 35 grados mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 25 grados y para los días 13, 14, 15, sábado, domingo, lunes estará con nosotros la cresta de aire sahariano aportando una masa de aire tropical continental y esto se va a traducir en jornadas de intenso calor. Para el sábado incluso podríamos superar los 40 grados, el domingo los 37, el lunes 38 grados, noches ecuatoriales con temperaturas nocturnas que no bajarán de los 26-27 grados. El tiempo en Teleelch Radio Marca, con Vicente Bordonano. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Candel.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 Retransmisión ofrecida por Vega Fibra, Domo Segur, Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Piscinelia y Dental Roca. Colabora Ayuntamiento. Restaurante La Laguna by Pilsen felicita a todos los felicitanos en sus fiestas patronales.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 El Museo Escolar de Pusol ha recuperado su revista anual, El Setiet, llevaba dos años sin salir debido al parón de la pandemia. Y era lógico porque esta publicación tiene como objetivo principal recoger las actividades y el trabajo de quienes hacen posible este proyecto educativo, museístico y cultural reconocido por la UNESCO ...como Patrimonio de la Humanidad. Ayer se presentó, bueno, esta misma semana... ...se presentó el número 25... ...y con esta edición, esta revista... ...aseguran sus responsables... ...que entra en una nueva era... ...pues para conocer el contenido de la misma... ...y su futuro... ...hablamos con el director del museo... ...Rafael Martínez, muy buenos días Rafa. Hola, buenos días, ¿cómo Bien, número 25, el Setiet... ...¿qué significa entrar en una nueva era para el Setiet?... Bueno, significa continuar con el optimismo que nos caracteriza y seguir haciendo actividades por supuesto y vamos a conocer en un formato pues manteniendo la esencia, manteniendo lógicamente el que mantenía, el que tenía la revista anteriormente, pero bueno, cambiar un poco la portada, el papel, darle un giro más ágil a lo que es la propia publicación. Pero y como siempre digo, el optimismo y las ganas de hacer cosas y el ritmo de actividad que tenemos aquí Los mismos, solo la forma de contarlo o de transmitirlo a la sociedad a través del vehículo que supone una publicación renovada es pues lo que se modifica un poquito a partir de este número 25. Pues con esta publicación renovada habéis escogido, por ejemplo, me ha llamado muchísimo la atención, una receta que habéis recuperado, supongo que de vuestros fondos museísticos, porque apenas se hace ya el llamado penjoy, ese dulce de mazapán. Sí, el, el lo que es el Mazapán, sí, eh, se hace en pocos sitios, eh, se mantiene la tradición, pero, como digo, abas contada. Sí, aquí en, en el campo y en algunos lugares, como digo, todavía se mantiene y, en efecto, pues la, la transmisión oral y la práctica de hacerlo es la que nos ha llegado aquí, se ha tras, trasvasado a lo que es el, el, este gran eh, reservo de, de cultura popular tradicional que es el Museo Escolar. Y sí, la hemos puesto sobre el papel, eh, digamos, en esta en esta publicación. Y desde luego es, es, es tradicional y es antigua, es, es, es veterana esta tradición, sí. Nos llama la atención porque, bueno, eh, es un dulce típico de Navidad, lo habéis publicado en pleno verano, así que dais tiempo a las familias para poder recuperar esta receta, pero además no solo recuperáis la receta, sino todo lo que conllevaba hacer un penjoy con hornos de leña. Sí, sí, sí, claro, lo, lo comentamos ah, al uso tradicional. Eh, si hubiéramos hecho a pues, una publicación de otro, de otro perfil más específica, pues sí que lo hubiéramos podido adaptar a los nuevos instrumentos o los nuevos electrodomésticos para, para cocinar o para preparar determinado, determinado postre. Pero en este caso, en efecto, nos, nos ceñimos a, al uso tradicional. Hace poco, una actividad que tuvimos, por cierto, con con el acoge con una actividad que tenemos que ya lo hemos comentado alguna vez también aquí eh, contigo, pues de hecho hicimos un amasado de, de, de Penjoy también de Mazapán con los, los usuarios de Chacoje, o sea que en efecto la, la, la cultura tradicional como sabemos se mantiene, pero se da a conocer en múltiples en múltiples foros. También hemos podido ver en esta revista que rendís homenaje a uno de los grandes e ilustres personajes de Elche, Antonio Martínez Maciá, PIN, por aquello de que fundó la Peña Madridista y la convirtió en un centro de la cultura. Sí, hay un artículo de Estefanía Soler, como podrá leer la gente, sobre Antonio Martínez Maciá, sobre PIN, un personaje pues, clave en la historia de la ciudad y en la historia cultural de Elche durante el siglo XX, la orden de la mano de Elche con la Peña Madridista, y, y en efecto, pues... Un personaje muy querido y, y, y digamos que a la luz de la historia, no quiero ponerme así grandelocuente, pero a la luz de la historia, de los años que hace, que ya pues, falleció, pues merecía este recordatorio y, y en otros lugares que se le recuerda, está claro, ese pequeño homenaje que le dedica el Cicier. También podemos ver cómo seguís eh, teniendo éxito entre la población por las donaciones que os hacen. Vemos cómo hay butacas de algún cine eh, que están Eh, ...en el Museo de Puzol... ...depositadas por alguna familia... ...¿qué, hay de, qué, qué historia tienen esas butacas? Sí, eh, en efecto han llegado butacas... ...muchas veces están en almacenes... ...que no, es, no están en casa de un particular... ...que son piezas que nos llegan... ...que a veces no se sabe por qué están ahí... ...y en el caso de las butacas... ...posiblemente estuvieran... ...pues fueron del cursal... ...del primer cursal... ...que luego se modificaron esas butacas... ...se pusieron otras... ...y aquellas pues fueron distribuidas en diferentes salas o pequeños escenarios de la ciudad y dan muchos tumbos hasta que al final pues llegan a, hacia el museo o se pierden definitivamente. ¿Quizá, y digo, en este caso, ¿sí, no, que, ¿quizá alguna de esas butacas eh, estuvieron en esa sala que fue carátula, que antes de carátula fue iglesia y que antes de iglesia fue fábrica de calzado? Sí, sí algunas de esas en efecto, ese artículo de Ramón Sempérez que también hablamos, eh, también aparece en, esta, en este número del setiet, pues sí que traza un poco ese origen de esas, de esas butacas, no es, que, no es el motivo del artículo, sino del edificio de la primera iglesia, de la iglesia provisional del barrio del Raval después de la guerra, pero que sí, en efecto, esa sala de la carátula, butacas antiguas, que más tarde pues, fueron desmanteladas, en efecto, y llegaron y han llegado hasta nosotros. A veces es el azar el que nos lleva a encontrar determinadas piezas en determinados sitios y a rastrear un poco su origen. ¿Y qué fondos habéis escogido para ilustrarlo en esta edición, en el número 25? No, bueno, hablamos un poco de todos. Mencionamos todos, eh, mencionamos los más singulares. Ya decimos que en estos dos años no podemos hablar de todos, de todas las donaciones, quiero decir, que ha habido en este tiempo, pero sí que mencionamos pues, algunos maniquís de la tienda Pinocho, por ejemplo, que cerró el Villalobos, como hemos eh, desconocido, los fondos del Villalobos, La, el seminario, lo que era el seminario de Geografía e Historia del Instituto de la Asunción, que también nos donó, eh, profesores del instituto nos donaron antiguos mapas pues de, de la inauguración del instituto, prácticamente de los años 60, que tenían todavía en el antiguo seminario de Geografía e Historia del instituto, muñecas de cartón, el, la consulta del otorrinolaringólogo el doctor Ortega y un largo etcétera, porque a veces mencionas y te dejas más en, en el en la trastienda y sobre todo los particulares que traen objetos de, de su propiedad que, que tienen ellos no sé el deseo de que reposen aquí esas son las más las más singulares y las más entrañables todas lo son pero cuando un particular nos viene pues con una muñeca o con un libro que pertenece a su padre con algo esto yo lo he dicho muchas veces es lo que más lo que más valor digamos tiene ...para nosotros tiene mucho valor... ...todo lo que hacéis claro. vosotros... ...porque es cultura... ...y precisamente ojeando el Setiet... ...ya sé de dónde viene el dicho... ...¿tienes más cuento que Calleja? Sí... ...ahí hicimos la exposición de Saturnino Calleja... ...que fue pues... ...el que... Eh, ...bueno, comenzó a... ...a publicar los cuentos clásicos... Eh, ...en su época... ...y bueno, los cuentos clásicos... ...hasta nuestros días... ...en ediciones pues de gran alcance... ...a nivel español... ...para el mercado español... Catunino Calleja y su editorial pues, hicieron una gran tarea pedagógica y divulgativa de literatura infantil. También tenía otro tipo de publicaciones, es más conocido por los cuentos, pero también publicó otras publicaciones, para redundancia, y en efecto le dedicamos una exposición porque tenemos un fondo importante de sus, de sus obras y en efecto el, el refrán, el dicho de Tener más cuento que Calleja viene de ahí, de la actividad editorial de este señor pues hemos visto cómo habéis recuperado una publicación, la habéis renovado, también hemos visto cómo después de estos dos años de pandemia el Museo de Pusol cuenta ya con una fundación. ¿Qué futuro os espera? Bueno, eh, el futuro con optimismo y con trabajo, con dedicación y con mucha gente que está con nosotros, que algunos no aparecen en los medios o no aparecen en las publicaciones, pero están ahí, nuestros voluntarios, nuestra gente de la pedanía, nuestros socios colaboradores, las administraciones, el ayuntamiento, las y empresas que nos apoyan, tantísima gente. Y como digo, con optimismo, con ganas, eh, estamos entrevistando a la gente mayor de la pedanía, estamos, seguimos con el gran proyecto de historia puzol, estamos haciendo exposiciones temporales con temas que intentamos poner en la palestra, cultura popular, cultura tradicional, pero también que la gente piense por pues, sobre sus historias sus tradiciones que, que reflexionar un poco sobre ello estamos colaborando con el acoge, como hemos sabido lo hemos dicho también con vosotros lo hemos comentado alguna vez con el acoge, con una, una, una discusión, una, un trabajo una, una serie de actividades financiadas por la fundación la caixa en fin que aquí no paramos de investigación de donaciones de difusión y ahora como decía con las fiestas pues participando en la medida de nuestros en estas posibilidades, en fin, participando y viviendo en las fiestas como ilicitanos y licitanas y muy contentos de volver a esta, esta normalidad que ya le está muy bien. Eso es lo que te iba a preguntar, ya que estamos en fiestas, ¿tenéis en los fondos algunas publicaciones o al, algo que refleje cómo eran las fiestas de antaño, las patronales? Tenemos programas, revistas, programas y revistas de fiestas, algunos trajes antiguos, de fiestas, no excesivamente antiguos algunas cosillas. Tenemos tendríamos que ver el inventario de espacio, a fotografías también. Eh, tenemos algunas cosas en efecto, ya digo, de y toda imagen gráfica, fotografía, programa de mano, revista, eso no estamos hablando de fechas muy antiguas. Y algunos trajes, algunas cosillas que, que nos han llegado, algunos instrumentos musicales también, digamos que relacionado con la fiesta y con el ocio, de una manera, digamos, estirando el concepto, Y que podríamos levantar eh, una exposición y algún tipo de, de aspecto interesante en ese sentido. Sí. Eh, eh, claro. Lo que pasa es que nos llegan las cosas que la gente dona y de una manera tangencial. Entonces, Tenemos más objetos de, de trabajo, de vida cotidiana, más que de fiesta, pero también tenemos de fiesta. Bueno, lo preguntaba porque evidentemente sois conscientes de que vuestras exposiciones temporales, cuando las traéis aquí en la ciudad, tienen una mayor repercusión y supongo que el Ayuntamiento os pedirá cada vez más esas exposiciones temporales. Tú has dicho que estáis preparando una. ¿Se puede avanzar el tema para este otoño? Pues bueno, para exposiciones temporales, eh, sí hacemos una que tampoco es, quizá lo hemos anunciado ya, pero no, ya no hablamos en tantos sitios que ya no recuerdo, pero sí el final de, el punto y final de la actividad que estamos realizando con él se acoge, será una exposición, pues con artesanías o con lo que, con lo que podamos recabar de, de lo que es eh, países de procedencia de estas personas en comparación que tampoco es la palabra pero sí junto a las artesanías de las personas de aquí de gitanos y de gitanos de aquí del cambio y de lo que es la ciudad entre otras entre otras cosas Entonces, sí que eh, ya se ya se digamos que ya se comentó en el momento inicial de, de, de poner en marcha que trabajo con el Chacoge, sería una exposición para este otoño eh, con el que, en el que se mostraran diferentes trabajos artesanales eh, realizadas por, por, esos, por colectivos de otros países y también por que están viviendo en España ahora, en Elche, y por nosotros, ¿no? Pero ya digo, todavía está un poco en mantillas, evidentemente porque ahí falta un tiempo para, para, darle, para ayudar si sino con ella, pero sí, si sí, esa exposición, por ejemplo, sí. si no hay imprevistos, sería interrumpir. Y en esta nueva etapa que a, atraviesa el Museo de Pusol ¿agosto va a ser un mes eh, donde va a permanecer abierto el museo? ...sí, sí, el museo no cierra nunca... ...el museo está abierto de lunes a viernes... ...durante el mes de agosto y durante el mes de julio... y ...ha estado abierto, está abierto... ...de nueve a una y media... ...estamos sí, en horario de mañana... ...abierto de nueve a una y media... ...y sábados, domingos y festivos... ...de 11 a 2 ...el equipo, eso de cara al público... ...el equipo está trabajando en jornada intensiva... ...desde bien temprano hasta dos y media... ...pero ya el equipo técnico... ...no de cara al público... ...pero la gente que quiera visitarnos... ...de nueve a una y media y fines de semana y festivos de 11 a 200 y gente en Pues gracias por mantener abiertas las puertas de un centro donde atesora nuestra tradición, nuestro pasado. Gracias, Rafa. Gracias, Rosmar. Y buenos días. Gracias. Gracias. Gracias.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 Pues quedan 10 minutos para llegar a las 8 de la mañana, recordamos las noticias que hemos destacado en titulares como que la prueba del Ángel se superó con nota ante medio millar de personas y llevó a cabo ayer por la tarde esta tradicional prueba que anuncia las representaciones del Misteri y que es clave para comprobar los aparatos aéreos y si los niños de la Escolanía pueden vencer el vértigo para cantar en las alturas. También les hemos descrito el boato del Capitán Cristiano en la entrada que tuvo lugar ayer por la tarde y que Teleelche la retransmitió y que fue seguida por miles de ilicitanos, pero también de turistas.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 También les estamos contando que la Guardia Civil ha desmantelado un criadero ilegal de tortugas del Mediterráneo en una finca rural de la pedanía de Algoda. El propietario se enfrenta ahora a penas que pueden llegar a los dos años de prisión. Y el Comité Federal del PSOE va a permitir a los alcaldes socialistas de, de ciudades con más de 20.000 habitantes, como la de Elche, que puedan elegir la opción de presentarse a las elecciones eh, municipales del próximo año sin necesidad de convocar primarias. Carlos González ha vuelto a recordar que él está dispuesto a seguir adelante. Tiene fuerza e ilusión para seguir con su proyecto de transformar esta ciudad. Y Paco Gómez nos va a contar cómo el Elche Club de Fútbol ha ampliado el contrato de Edgar Badía hasta 2025. El portero cumple así su sueño de seguir una temporada más como guardameta titular y también el sueño de muchos aficionados. La Glorieta con Rosmar Alonso. Bienvenido al nuevo Peugeot 308 híbrido.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 Cada noche en Teleelch te informamos de todo lo que pasa en la ciudad. Telenit, el informativo de Elche con Salvador Campello. Cinco minutos quedan para las ocho en punto. Es tiempo de recordar la crónica, de, la crónica deportiva con Paco Gómez. Muy buenos días.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 con Rosmar Alonso. I was Pues hemos llegado a las 8 en punto de la mañana, es la segunda hora del programa La Glorieta, es jueves 11 de agosto, lo hemos escuchado en la crónica de Vicente Bordonado, por delante tenemos un día del mim, del, con el calor, el mismo que tuvimos ayer, pero atención que el sábado podemos superar los 40 grados. El misterio ha llegado. Eh, sí.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 El pueblo ilicitano... que se vuelca con la ofrenda de fuegos artificiales, la aní del Alba, con la Aní de la Roa y que llora cuando se corona a la Mare de Deu como símbolo de la madre del tiempo de esta ciudad. La festa de Erch es la esencia de nuestra cultura y tradiciones, es pura emoción. Así estallamos cuando se abren las puertas del cielo Ayer se abrieron con la prueba del ángel Ante medio millar de personas, de ilicitanos y visitantes a Esta noche a las 10 comienzan los ensayos generales Y ayer por la mañana los tramoyistas volvieron a subir a la terraza de Santa María Para comprobar una vez más que todo está listo Que el engranaje de las representaciones está bien instalado Con los tramoyistas estuvo nuestra compañera Yanire Perona. Cuéntanos, Yanire, buenos días.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 12 y 13 de agosto y el 14 y 15 se pondrán en escena las dos partes completas de la representación, la véspera y la festa respectivamente. Pues muchas gracias Yanire y como has dicho por la mañana pudiste comprobar con los tramoyistas eh, que todo estaba preparado y estas fueron las declaraciones que realizó el jefe de la tramoya alta, Francisco Rodenas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 ...las más esperadas... ...pues del siglo. Más esperadas, creo yo, por lo menos... ...del actual siglo y del anterior... ...porque estar dos años sin misterio... ...oficialmente eso es mucho... ...y tenemos la suerte de que mañana... ...ya empieza la Festa de Elche. Pues sí, esa es la suerte... ...hoy comienza la Festa de Elche con los ensayos... ...ensayos generales que son a puerta cerrada... ...las puertas de Santa María se abrirán... ...para presenciar la Vespra el 14 y la Festa el 15 de mayo... ...y Teleelch va a retransmitir en directo... ...esa primera y segunda parte de este Patrimonio Oral de la Humanidad. El alcalde almorzó ayer con los tramoyistas del Misteri... ...y comió con las comisiones de fiestas con las más de 2.500 personas que pudieron acceder a una de las raciones de arroz que fue cocinado en el paseo de la estación. Ayer se cocinó la paella gigante de costra durante la 42 edición del concurso de arroz con costra, en el que participaron pues, todas las comisiones. El primer premio fue para la Avenida de la Libertad al yeps Sus festeros fueron los que cocinaron la costra más deliciosa para el jurado. El segundo fue para la ...comisión de fiestas de Paseo de Germanías... ...y el tercer premio para la de Altavix. Y hoy vuelven las mascletas del concurso... ...tras eh, tres días sin ellas... ...ya que las que se lanzaron el lunes y martes... ...fueron tan solo de exhibición... ...a las dos de esta tarde será la pirotecnia Camarit... ...la encargada de encender la mecha de su mascleta... Mientras tanto, los locales de ocio y restauración han abandonado ya el paseo de la estación. El martes concluyó el Racó Festielch y se cerró, según sus organizadores, con un buen balance. Aseguran que pasaron más de 70.000 personas, unas 14.000 al día, durante los cinco días que estuvo abierto, del 5 al 9 de agosto. Este Racó de música y gastronomía es el primero. ...que se abre en las fiestas patronales... ...y ha estado organizado por el Ayuntamiento... ...y por las dos asociaciones de hostelería... ...que existen en Elche. Y esta, este mediodía se abrirá... ...se inaugurará el tradicional racó gastronómico... ...y racó fester... ...en el Paseo de la Estación... ...y la entrada cristiana... ...tuvo lugar anoche... ...y este fue el sonido... ...los vítores, aplausos... ...y la marcha que escogió justo a la CID para hacer entrada como capitán cristiano en la Plaza de Baix.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 ...a los señores de los condados... ...varias comparsas fueron invitadas... ...siendo las más destacadas las que procedían de alcohol... ...que nos aportaron dos cuadros de baile... ...vimos además cabos batidores... ...haciendo bailar a sus caballos y halcones... ...emblema de los caballeros halcones... ...que han ostentado la Capitanía de 2020... ...la Infanta regaló rosas al público asistente... Y el boato del capitán cristiano fue, además, muy familiar. Participaron todos sus hijos, hasta sus mascotas, y una de las carrozas mostró su oficio, el de panadero. Pues tras la entrada cristiana de anoche, que fue retransmitida por Teleelch, hoy moros y cristianos, tienen ya sus últimos actos. Su procesión de ofrenda floral a la patrona será esta tarde después del bautizo de los neófitos en la iglesia de San Juan y finalizarán esta noche las fiestas en sus cávilas y cuartelillos para dar paso a las comisiones de fiestas que saldrán a la calle para llevar a cabo a partir de las ocho y, de y media de esta tarde la gran charanga. Teleilch la retransmitirá en directo a esa hora a las ocho y media porque la charanga saldrá. A, la, a esa misma hora también este año nos estrenamos entregando además el premio a la mejor crítica local del desfile con este premio queremos reconocer a aquella comisión de fiestas que haga la mejor sátira de la actualidad ilicitana y mañana viernes en el programa de teresa Fernández entregaremos nuestro banderín a la mejor crítica local Y hoy jueves, por la noche, en la barraca popular actuará Juan Magán... ...y en el Ordebaix, el grupo valenciano La Fúmiga y Malux. Esta noche, sobre las once y media, además coincidiendo con el descanso... ...del ensayo general del Misteri, se va a disparar en el paseo de la estación... ...otra mascleta nocturna. Esta correrá a cargo de la Unió de Festers del Camp Delch. De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 Pues las actuaciones de la barraca popular son los actos más multitudinarios de estas fiestas. Miles de jóvenes se congregan cada noche en las barracas con ganas de diversión y este año, ya lo señalaba hace unos días el concejal de Seguridad, no se están produciendo graves incidentes, pero sí que hay muchos bulos, falsas noticias en las redes sociales. Por ello ayer desde la policía local se tuvo que desmentir que se hayan producido pinchazos por sumisión química ...o disparos... ...ninguno de estos delitos se han registrado hasta ahora... ...en las fiestas patronales. Y en clave de sucesos... ...les contamos que la Guardia Civil... ...ha cerrado un criadero ilegal de tortuga mediterránea... ...localizado por los agentes del Seprona... ...en una finca rural de Algoda... ...es una noticia que nos cuenta... ...nos está contando desde las 7 de la mañana... ...Iciar Martínez, buenos días.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 Y los acuerdos o procesos internos eh, de cara a las próximas elecciones municipales... ...en el seno de la dirección del PSOE son noticia... ...porque hace unos días el Comité Federal del Partido Socialista... ...ha acordado suprimir las primarias en ciudades como Elche... ...con más de 20.000 habitantes y dejar eh, que los alcaldes socialistas... ...puedan tener la opción de elegir si quieren presentarse de nuevo...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 Pues habrá que ver qué ocurre en el seno de la agrupación local socialista de Elche, porque si hay más candidatos que quieren presentarse con los avales suficientes, deben convocarse las primarias para la elección del candidato socialista. Veremos. Y los bonos para la compra de bicicletas, patinetes y kits de electrificación se agotaron en tan solo una hora nada más ponerse en marcha la web municipal para descargarlos ayer a las 9 de la mañana ahora todas las personas que han conseguido un bono disponen de 14 días para comprar el artículo después de esa fecha los que no se han canjeado se podrán de nuevo a disposición de la ciudadanía será el próximo día 24 de agosto a las 9 de la mañana en la misma web municipal elchbajaloshumos.es Ayer la concejal de movilidad Esther Diez, pues eh, destacaba eh, los buenos resultados que está obteniendo esta campaña.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 Pues hay más actuaciones para hacer de este municipio una ciudad con más zonas verdes y es que la regeneración del barrio de San Antón avanza y de hecho se ha adjudicado las obras para hacer un espacio verde con zonas de petanca, juegos infantiles y gimnasia al aire libre. Pimesa ha adjudicado este contrato en esta misma semana, por eso ayer la concejal de urbanismo Ana Arabit daba detalles del mismo.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 También, a preguntas de los periodistas, en esa rueda de prensa dio detalles de cómo avanzan las construcciones de los bloques de edificios en el barrio de San Antón y la entrega de las viviendas nuevas. Sí, estamos entregando viviendas del tercer edificio y el cuarto, hemos aprobado en el Consejo la cuarta certificación eh, correspondiente al mes de junio y bien, las obras van... Eh,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 un protocolo de limpieza y actuación inminente. Y el pasado jueves se alcanzó un principio de acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar para la explotación durante los próximos 10 años del trasvase Júcar-Vinalopó. Se trata de un acuerdo histórico, que ahora deberá ser ratificado por los regantes y la ministra. Se calcula un precio asequible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 Y terminamos con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio, que se instaló en Elche. Ya cuenta con un total de 257 ayuntamientos adheridos desde su puesta en marcha en marzo de este año. Este organismo autónomo, adscrito a la Consellería de Política Territorial, tiene las competencias de tramitar todos los expedientes de infracciones urbanísticas, sancionar y legalizar todo aquello que se pueda dentro de la comunidad valenciana. El número de expedientes supera los 200 y anuncian que se van a ...incrementar las inspecciones y los expedientes sancionadores... ...en función de los controles que se estén llevando a cabo... ...por todo el territorio valenciano. La Glorieta, el despertador de Elche... ...con toda la información local.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 Es una de las canciones de Serrat eh, que hoy vamos a ofrecerles... ...pero versionado por el grupo Chambao... ...en honor a este cantautor que ha anunciado que este año se retira ya... ...es su última gira la que está realizando... ...porque este año se retira de los escenarios...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 ...8 y 27 minutos de la mañana... ...tenemos en estos momentos una temperatura de 25 grados... ...ya saben que hoy tendremos el mismo calor... ...el mismo bochorno que ayer... ...y que el sábado alcanzaremos temperaturas... ...de más de 40 grados... ...así que según Bordonado... ...nos espera un fin de semana... ...pues de muchísimo calor... ...atención porque habrá que abanicarse muchísimo y habrá que refrescarse... ...veremos hoy también, hoy el punto caliente en el Elche Club de Fútbol... ...pues nos lo está contando desde las 7 de la mañana Paco Gómez... ...hoy se encuentra ya, está en nuestros estudios... ...Paco, muy buenos días... ...Hola Ros, buenos días... ...como vienes temprano, te libras del bochorno... Sí, a estas horas se puede caminar todavía por la calle. A estas horas da gusto. O sea que es cierto, a quien madruga ya sabe quién le ayuda. Y le refresca. <risa> Paco Gómez, bueno, pues eh, hemos visto como la afición... Tú decías en la crónica que Edgar Badía había cumplido su sueño de seguir un año más en el Elche Club de Fútbol. Pero es que yo creo que este sueño de tener a este guardameta en el Elche Club de Fútbol es el de la afición. Totalmente, yo creo que es una... Decisión muy aplaudida por la afición, eh, amplía dos años más, recordamos que Edgar Badía eh, tiene contrato hasta junio de 2023, le quedaba esta temporada, y el club ha decidido premiarle mmm, por lo que está haciendo y es que no es poco, recordemos que llegó en el año de segunda división, fue uno de los artífices del, del ascenso a primera división, es portero titular en las campañas de... ...de primera, para mí ya es uno de los cinco grandes... ...en la historia de, del club como porteros... ...y bueno, pues el club ha decidido con buen criterio... ...ampliarle hasta 2025... ...con lo que, bueno, pues demuestra su confianza en el portero... ...además es un, no solo como portero... ...como persona, es muy comprometido... ...está en todos los actos que el club organiza... Eh, ...para todo, es un, un gran tipo, una gran persona... ...además de un, de un gran portero... ...por tanto yo creo que el Elche hace muy bien... en ...asegurarse la continuidad de este portero... ...dos años más, más el que le queda... ...pues hasta junio de 2025... ...y hoy tenemos noticia... ...por fin podremos... ...podrás entrevistar... ...¿lo habías hecho hasta ahora... No, ...a los, no, nuevos no. Fichajes, los nuevos fichajes... ...a Roger y a Carlos... ...Roger Martí y Carles Claire ...que serán presentados hoy en, ...en sala de prensa... ...y efectivamente podremos preguntarles, eh, son de momento las dos únicas caras nuevas y hoy al filo de las 12, tras el entrenamiento, van a ser presentados. Recordemos que todavía eh, hacen falta mínimo 4 o 5 jugadores. Eh, de aquí no hablo ya al comienzo de la liga, que está ahí ya, pero sí al cierre del mercado, que es el 31 de agosto. Y bueno, pues en ese sentido, eh, ayer comentábamos que eh, han dejado de ser inscritos el guardameta Axel Werner, ...y el central Josema, con lo que eh, quiere decir... ...que se va a firmar un portero y presumiblemente un central... ...si a ello unimos a un lateral derecho... ...a uno o dos centrocampillas centrocampista, ya un, ya un extremo izquierdo, uh -huh. estamos hablando de que todavía al equipo le faltan cuatro o cinco piezas importantes. ¿Cómo cambia la cosa? Eh? La pasada semana nos preocupaba que la delantera no estuviera cerrada. Ya se ha cerrado, ya está conforme Francisco con los delanteros que tiene. Yo creo que ahora mismo sí. Si Lucas Boye termina por ponerse bien y eso lo vamos a, a comprobar en un par de semanas, eh, yo creo que con cuatro buenos delanteros como Lucas uh -huh. Boye, Roger Martí, eh, Ezequiel Ponce y Peremilla, hay ahí una buena nómina mmm, uh -huh. para tirar para adelante. Otra cosa es que Lucas Boyer mmm, veamos que no termina de ponerse bien y tendría que, de urgencia el club, poner el ojo en un, en un delantero. Pues la Liga comienza mañana, ya en los primeros partidos para el Elche, el lunes. Sí. Pero mañana comienza y hay mucha... Y además con un aperitivo que nos ha dado el Real Madrid ¿Sí? con el partido de anoche. Por cierto, anoche te perdiste el tributo en el Lord de Valls a Nino Bravo y a Rafael. Me lo perdí porque <risas> estuve viendo la final de la Supercopa de Europa, el campeón de la Champions contra el campeón de la Europa League, el Madrid... Bueno, lo del Madrid la verdad es que eh, eh, su, su gen es ganar finales, fíjate que de las últimas 15 finales ha ganado 14, eh, luego a lo mejor en otros partidos más sencillos pincha, pero cuando le llegan las finales lo lleva en el ADN y ayer ganó bien al entras de Frankfurt y es el, efectivamente es el, el aperitivo para el comienzo de la liga que ya... He, ...empieza mañana, viernes por la noche... ...y hasta el lunes por la noche que se estrena el Elche. Pues pensaba que te ibas a enfadar conmigo... ...porque te he situado en el Lord de Bach y, ...y yo pensaba que me ibas a decir... ...si yo estaba en la barraca popular... No, ...con no, los jovencicos. No, no, <risa> ya hace años no que no pisarro. soy de barracas... <risa> ...hace años mi barraca es mi casa. O sea que te he situado bien en me el Bach. ...si, si pudieras ir a algún concierto... ...irías al Bach. Sí, sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, pero estuviste disfrutando del partido... ...del Real Madrid... Uh -huh. el el recién campeón de la Supercopa Europea, es. que no sabemos el calendario de los partidos que disputará el Elche en esta... Solamente conocemos los del mes de agosto, ¿no? No se conocen, porque los ¿cómo, horarios, ¿cómo, sí. se fijan? Pero no, ¿cómo se fijan el, el calendario de la Liga? El calendario de la Liga está fijado desde mitad de julio. O sea, Entonces, ya ¿sabemos cuándo viene el Real Madrid? El Real Madrid viene en octubre, ah, el 10, creo que es el 19 de octubre. O sea, te, te hablo de memoria. Ah, Igual que vamos al Barça ahora en mitad de septiembre, vamos al, al Camp Nou. O sea, los, los partidos están fijados o todos. Sea que ya están todos fijados. Los horarios solo sabemos hasta la cuarta o quinta jornada. Vale, vale, eso es o sea, bueno. Día y hay hora, cuarta, uh -huh. siempre te, tenemos previsión de tres semanas, o un mes. Bueno, pues tendremos que esperar a octubre. A ver al Real Madrid sí, sí, aquí sí. en el Chile. Visitar al Martínez Valero, ya te digo, creo que es el 19 de octubre. Y el Barça, veremos que, cómo se encuentran en septiembre, porque el Barça ya ha levantado cabeza, ¿no? El ya... Barça está reventando el mercado, lo está fichando todo lo que se mueve, y eso que no vale. tiene dinero, y bueno, está, está autovendiéndose por trozos. A Madre 25 mía. años, eh, qué se, desesperación. se está hipotecando a 25 años todas sus mm, o muchas de sus partidas de ingresos, mm. los está vendiendo a 25 años para poder fichar ahora y está fichando, es el gran animador del mercado. Bueno, pues cada vez está más cerca el inicio de la liga y esperemos que el Elche siga ...regalándonos buenas eh, buenas victorias o buenos partidos. Que se estrene, ojalá, con un gran partido ojalá. frente al Betis. Y nada, eh, hoy a la 1 y 20 escucharemos las voces de Roger Martí y de Carlos Cler. A ver qué tal son. Pues muchísimas gracias, ti, Paco. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a recordar de nuevo esa crónica meteorológica de Vicente Bordonado. Ya saben que nos advierte que, hay, que el calor va a mordernos, a apretar este fin de semana.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 En dels queremos estar cerca de ti. Te ofrecemos consejos para hacer un uso responsable del agua y reducir tu consumo. Utiliza la lavadora y el lavavajillas a plena carga y ahorrarás agua y energía. No pongas más dosis de detergente de la recomendada, gastará más y el electrodoméstico le costará más el aclarado. Recuerda también que cada gota cuenta. Si reparas los grifos de casa, puedes ahorrar hasta 30 litros al día.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 El coche de tus sueños está a tu alcance.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 Ocho y treinta y minutos de la mañana es tiempo de conectar con la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche. Jesús Iniesta, muy buenos días. Hola, buenos días, Rosmari. Nos acercamos al fin de semana. Cada vez hay más actividad festera. Jesús Iniesta, hoy, para este jueves 11 de agosto, ¿qué cortes de tráfico hay previstos? ¿Y cuál es en estos momentos la situación en las calles y en las principales avenidas? ...pues sí, cada vez hay más más acontecimientos esteros... ...y también más cortes... ...de momento, esta mañana encontramos con tráfico fluido... ...en las principales vías de la ciudad... ...salvo en los puentes, que tenemos algo más de tráfico... ...pero sin dificultades importantes... Eh, ...Mariano Solero Olmos, calle Teulada y avenida Alicante... ...hay que circular con mucha precaución... ...debido a las obras del carril bici... ...en cuanto a cortes de calle... Ahora mismo el puente del ferrocarril está cortado ya para la preparación de la mascletá de hoy a las 14 horas. Y continuará cortado hasta esta noche que también habrá mascletá. Esta tarde está previsto que comience la gran charanga a las 20 horas y estarán cortadas las calles Reina Victoria, Puente Canalejas, Corredora, finalizando en Juan Carlos I después del cruce de Daoís y la circulación ...estará prohibida hacia el itinerario del desfile... ...una hora antes de su comienzo... ...hoy la masqueta nocturna se realizará en el paseo de la estación... ...estará prohibido el acceso a la avenida Alcalde Vicente Quiles Puentes... ...desde el puente del ferrocarril y desde el camino de Pantano... ...desde hoy y hasta el 15 de agosto... ...se cortará el tráfico eh, en la calle Maestro Albeniz ...de 12 a 5 de la tarde...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 El programa que madruga contigo. pues es momento de asomarnos a los principales diarios de este país para ver, leerles las portadas, los titulares que traen en portada. Hoy casi todos coinciden en la fotografía, pues eh, mostrarnos ese Real Madrid que ha conquistado de nuevo la Supercopa de Europa. El diario El País, por ejemplo, eh, viene reflejada en su portada la fotografía del Real Madrid, levantando la copa con todo el equipo el real madrid supercampeón de europa pero también hay otras titulares que nos trae como eh, la entrevista realizada al jefe de la diplomacia europea al español josep borrey que dice que españa debe ser solidaria con los países más dependientes de la energía rusa También tiene otro de los titulares de que la Unión Europea alerta de que el plan Biden castiga al coche europeo. La nueva ley fiscal de Estados Unidos incluye fuertes desgrabaciones para la compra de automóviles eléctricos que estén fabricados en su país, en Estados Unidos. Otro de los titulares, Donald Trump se niega a declarar en el caso del fraude fiscal. ...y vuelven a reflejar en la portada del país... ...las consecuencias de la puesta en marcha... ...de ese plan polémico, plan de ahorro energético del Gobierno... ...resignación, dudas y buenas intenciones... ...en el primer día de aplicación del plan de energía... ...aires acondicionados y escaparates bajo control... ...precisamente el ABC dedica la fotografía de su portada... ...a ese primer día de implantación... ...del plan de energía del Gobierno... A... recoge que hay caos dudas y quejas el primer día de aplicación de un decreto sin herramientas jurídicas para multar viajeros en el intercambiador de Moncloa es la fotografía que recoge en Madrid con el aire acondicionado por debajo de lo marcado por el gobierno calor sin tregua a la espera del tribunal constitucional ...y dedica otro, su portada también a otra noticia... ...Cataluña desafía al Supremo... ...ante el silencio de la Moncloa... ...y mantendrá la inmersión total... ...la Generalitat alega... ...que las sentencias lingüísticas son inaplicables... ...y consagrará el catalán... ...como única lengua vehicular en sus aulas... ...veamos ahora que nos trae... ...el mundo... ...pues en su portada... ...la fotografía... ...la dedica al Real Madrid, que dice que el Madrid alarga su racha y gana su quinta Supercopa... ...y también a ese primer día de aplicación del decreto de energía, de ahorro energético... Y titula, el Gobierno pide más medidas de ahorro a las comunidades autónomas en un mes. Reclama a los consejeros que especifiquen propuestas energéticas de cara a septiembre para poder afrontar situaciones extremas. El PSOE asume que ha faltado algo de pedagogía a la hora de aplicar su decreto. También recoge que los países del norte piden a la Unión Europea que vete el turismo ruso y que la Generalitat presiona a 10 escuelas para quitar el 25% del castellano. Y terminamos con el diario La Razón, que también recoge al equipo del Real Madrid como supercampeón. Gana con autoridad su quinta Supercopa Europea. ...y mantiene el gran nivel del curso pasado... ...y suma el primer título de los seis que tiene por delante... ...la vuelta al cole, la razón también recoge... ...será más cara para el 60% de las familias españolas... ...el desembolso va a superar los 500 euros... ...para dos de cada diez familias... ...y el 66% optarán por reciclaje de libros, material y ropa... Y en cuanto al plan de ahorro, pues dedica el titular la razón diciendo que Sánchez impone el plan de ahorro más restrictivo de Europa. Ningún país de la Unión Europea ha implementado un decreto del Gobierno Central y las recomendaciones es lo habitual y los que estudian elaborarlo no incluyen medidas coercitivas.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 El pasado lunes se inauguró el recinto de pobladores... ...en la rotonda del Parque Municipal... ...un recinto al que llaman Ágora Eliquitana... ...donde hasta el 15 de agosto se suceden... ...las actividades gratuitas para todos los públicos... ...desde cuentacuentos infantiles, fiestas del agua... ...para refrescarse, hasta representaciones de teatro clásico... ...o de teatro contemporáneo... ...ya se han escenificado la Asamblea de Mujeres... ...los farsantes y anoche fue, le tocó el turno a los figurantes... Y esta noche, la de jueves, queremos saber qué nos ofrecen, o más bien para este día, que también viene cargado de actividades. Y para ello entrevistamos al presidente de la Asociación de Pobladores, Pau Senpere. Muy buenos días, Pau. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. Pues habéis llegado al jueves. Primero, balance de estos eh, tres primeros días. Pues bueno, la verdad es que se están superando todas las, las expectativas, eh... Sabíamos que este año iba a gente, eh, estábamos preparados para ello, pero aún así ha venido mucha más gente de, de, la, de la que esperábamos. Todos los actos están siendo multitudinarios. ¿Cuál es la reacción de las de las gente, de las personas que acuden a la Liquitana? Y eh, ¿Las que acuden por primera vez o las que ya llevaban tiempo yendo? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que más eh, les atrae? Pues la gente que ya nos conoce la verdad es que viene con, con muchas ganas como esperando, estaba esperando este momento durante todo este tiempo y la verdad es que viene muy contentos y muy alegres y, y a disfrutar con nosotros. Y la gente que, que nos conoce por primera vez, que, que se acerca aquí, pues se queda encantada porque estás aquí rodada de palmeras, con todas las actividades que tenemos, con la musiquita, el buen ambiente y la verdad es que, que, que se quedan muy contentos todos y nosotros más aún. Ofrecéis, bueno, todo es gratuito, ¿no? El hidromiel, eh, ¿hay que pagarlo o se agota? ¿Cómo, ¿Cómo está este asunto? No, aquí es todo el entrada libre. Lo único que el servicio de barra, la bebida de y la comida, sí, sí que. Bueno, hay que pagarla, pero son precios populares y la verdad es que es bastante baratito. Si van atraídos por el hidromiel. Exacto, por el hidromiel sobre todo. ¿Pero qué bebida es esa? Pues el hidromiel es eh, vino con miel y bueno, después nosotros le ponemos un ingrediente secreto que no, no se puede con, no se puede contar. Porque es el ingrediente de pobladores. En la inauguración sí. vimos al alcalde, a la pregonera, a la concejal, vertiendo ese hidromiel. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué rito es ese? Bueno, es una ofrenda una que se hace a los dioses de y la tierra, eh, pues aquí en aquella época. Y lo primero de todo, se ofrece a los dioses el vino después el hidromiel eh, después debemos nosotros y últimamente lo que sobra se echa a la tierra. ¿Vosotros qué más eh, ceremonias hacéis? Por ejemplo, hoy jueves, hoy 11 de agosto, ¿qué tenéis preparado en el Ágora? Pues hoy jueves lo que tenemos preparado eh, es bueno, los Juegos Olímpicos que haremos esta tarde con nuestros compañeros de, de Centro Aragonés y que también puede, puede venir cualquier persona que esté aquí con, con nosotros. Y haremos un, unas diferentes actividades, unos diferentes juegos, donde todo el mundo puede participar y, sobre todo, pues pasar un buen rato en familia. Pobladores, lleváis aquí en Elche muchísimo tiempo, eh, estáis afincados, pero habéis hecho, yo creo que habéis eh, tenido muchas etapas. ¿Cómo definirías la etapa actual? Bueno, pues la verdad es que, como bien dices, eh, Pobladores ha cambiado bastante, llevamos muchos años y... Ha pasado muchas muchas cosas, tanto buenas como malas, como a todas las asociaciones. Y bueno, ahora sobre todo hay mucha gente joven, eh, muy dedicada al teatro, es lo que más explotamos actualmente. Y bueno, creo que estamos en una etapa de, de crecimiento. Cada vez tenemos más socios, cada vez se nos conoce más. Y bueno, creo que básicamente ahora Pobladores está está creciendo. Gente joven, el teatro, ¿es quizá vuestro plato fuerte en el Ágora de Liketana. Sí, eh, totalmente. La verdad es que la, la gente que ya nos conoce y la gente que viene y nos conoce, al final requiten sobre todo por, el, por las obras de teatro que hacemos, por las representaciones y las recreaciones históricas. Es lo que, lo que más trabajamos y al final es lo que más le gusta también a la gente. Hemos visto ya tres representaciones y ¿qué recreaciones históricas? ¿Qué os queda? Porque estáis justo en el Ecuador. Pues bueno, ahora lo, lo que estamos haciendo, ya, ya hemos hecho la inauguración, eh, hemos hecho también eh, las obras de teatro, como has dicho, esta tarde tenemos los Juegos Olímpicos y ya lo que nos queda a partir de ahora serán pequeñas eh, representaciones que iremos haciendo durante lo, el resto de días Eh, ...con la gente que, que viene aquí a la Ágora... ...y que sean pequeñitas representaciones. ¿Qué, ¿Qué recreáis? Porque como novedad habías dicho que introducís... ...la lucha de gladiadores... ...¿cómo, cómo os recreáis? ¿A través de la investigación, de los archivos históricos municipales? Sí, no, sobre todo es a través de la investigación... ...también tenemos gente dentro de la asociación... ...que, bueno, que estudia historia, que se dedica a la historia... ...y también con ellos... Y este año, eh, con una asociación que se llama Gesta Gladiatora, que se dedica también a hacer cosas de gladiadores, pues nos hemos ayudado un poquito de ellos para poder, para poder preparar este, este espectáculo. Te pudimos escuchar dedicar el Ágora de este año de 2022 a fundadores de pobladores que ya no están. ¿Quiénes son? Pues uno de ellos es Diego Más Casanova, que fue el primer eh, régulo de IQUÉ, uno de los fundadores. Y la otra persona que también nos ha dejado este año y que también se lo dedicamos a él, es José Sánchez Jiménez, que también fue uno de los montadores de, de pobladores. ¿Hay ah, régulo y regula? ¿La mujer qué papel tienen los pobladores? Bueno, este año tenemos eh, régulo. Este año hemos elegido un régulo. De verdad que el último año fue Dama del Y bueno, vamos alternando un poco dependiendo del año. Y bueno, este año estamos muy contentos con Sergio y Molto, con el, con el régulo, que lo tenemos a tope con, con todos nosotros todos los días. Eh, la Dama del IQ. Eh, lo que representa es una sacerdotisa eh, como, como he ido comentando, vamos cambiando año a año Y bueno, el régulo era algo de carácter más político-militar en aquella época Y la sacerdotisa lo que, lo que controlaba más era todo el tema de bueno, los dioses, las oraciones y demás Ahora vamos a hablar de algo que gusta mucho ¿Qué es la fiesta del agua? Sí, bueno, eh, la fiesta del agua la vamos a hacer este día hoy. Eh, 12, 13 y 14 todos los días, al mediodía más o menos, a partir de las 3, con musiquita, eh, sacamos la manguera a todo el mundo que, que hay aquí, eh, echamos un chorro a todo el mundo y la verdad es que lo pasamos muy fresquitos con todos. ¿Sabéis que el fin de semana viene con un calor que va a morder más que a apretar? Pues sí, sí, sí, por eso tenemos ya la sombra preparada, tenemos el agua y la verdad es que vamos a intentar, vamos. Darlo todo y que la gente esté lo mejor posible con nosotros y no cambiáis de himno la pegatina con lloverá lloveré es el himno de pobladores para la fiesta del agua eso es un himno ya eso ya es un himno y se ha quedado vamos fijo. pues con él ponemos el punto final gracias Pau muchas gracias a vosotros gracias por estar con vosotros siempre siempre se una puerta siempre se abre una ventana Hay que tomársela con ganas sabiendo que el que no llora no mama, al que levante la voz, que se la sacan los morros, y le amarga en la duda, si y viendo se oscura, no pida calor. Lloverá, lloverá. suerte toda esperanza de vida que se le pase el arroz como a ti y a mí se nos pasa algún día y no creas tú que no que ya no me di cuenta que ya no podrá ser que no podrá ser aunque yo esté de vuelta yo, verá, yo veré yo veré yo veré yo veré yo y yo veré, yo veré, yo veré. Yo veré, yo veré. No llevará con él, lloverá y lloveré.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 Ayer se abrieron las puertas del cielo durante la Prueba del Ángel... ...que tuvo lugar por la tarde ante medio millar de asistentes... ...entre ilicitanos y visitantes en Santa María... ...es una prueba necesaria, muy necesaria... ...para estrenar los aparatos aéreos que se han instalado... ...y para comprobar si los niños de la Escolanía... ...son capaces de volver a cantar a más de 24 metros de altura... ...sin sufrir vértigo. Ayer por la mañana, antes de la prueba del Ángel, los tramoyistas volvieron a subir a la terraza de Santa María para comprobar una vez más que todo está listo, que el engranaje de las representaciones del Misteri está bien instalado. Con los tramoyistas estuvo nuestra compañera Yanire Perona, que nos cuenta esta noticia desde, nos la está contando desde las 7 de la mañana. Muy buenos días, Yanire.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 Y 13 de agosto, y el 14 y 15 se pondrán en escena las dos partes completas de la representación, la Vespra y la Festa, respectivamente. Gracias, Yanire, por esta crónica. Nosotros ayer también aprovechábamos ese almuerzo con los tramoyistas para preguntarle al responsable del mismo de la Tramoya Alta, Francisco Róbenas, pues cómo se ha estado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 Pues sí, hoy empieza la Festa de Elche con los ensayos a las 10 de la noche y el alcalde ayer almorzó con los tramoyistas del Misteri pero también comió con las comisiones festeras, con las más de 2.500 personas que pudieron acceder a una de esas raciones del arroz con costra que fue cocinado en el paseo de la estación.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 El tercer premio fue para la comisión de fiestas de Altavix. Y hoy vuelven las mascletas del concurso, tras tres días sin ellas, ya que las que se lanzaron el lunes y el martes fueron tan solo de exhibición. A las dos de esta tarde será la pirotecnia Tamarit la encargada de encender la mecha de su mascleta que será igual de potente que las del pasado fin de semana.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 ...hoy se inaugura otro racó... ...el tradicional, el habitual gastronómico... ...y también el racó Fester... ...y la entrada cristiana tuvo lugar anoche... ...este fue el sonido... ...los aplausos, los vítores y la marcha... ...que el capitán cristiano escogió... ...para entrar en la Plaza de Bach.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 Pues tras la entrada cristiana de anoche, que fue retransmitida por esta casa, por Tele Elch, hoy moros y cristianos tienen ya sus últimos actos. La procesión de ofrenda floral a la, a la patrona, que será después del bautizo de neófitos, que tendrá lugar en la iglesia de San Juan, y finalizarán además esta noche las fiestas en todas las cávilas y cuartilillos, para dar paso a las comisiones de fiestas, que saldrán a la calle para llevar a cabo, a partir de las ocho y media de esta tarde, la gran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 Las actuaciones de la barraca municipal... ...son los actos más multitudinarios de las fiestas... ...miles de jóvenes se congregan cada noche en las barracas... ...con muchas ganas de diversión y este año...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 en la pedanía, en una finca rural de la pedanía de Algoda. Fue localizado por los agentes del Seprona. Es una noticia que nos está contando desde las 7 de la mañana. Iciar Martínez, buenos días.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 Y el Comité Federal del PSOE va a permitir a los alcaldes socialistas de ciudades con más de 20.000 habitantes, como es el caso de Elche, presentarse de nuevo a las elecciones municipales sin necesidad de convocar elecciones primarias. Carlos González ha vuelto a recordar que está dispuesto a seguir adelante con su proyecto de transformar esta ciudad.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 ...en la agrupación local socialista de Elche... ...porque si hay más candidatos que quieran presentarse... ...con los avales suficientes... ...se deberán convocar las primarias. Y más asuntos... ...los bonos para la compra de bicicletas... ...patinetes y kits de electrificación... ...se agotaron en tan solo una hora...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 Pues eh, se mostraba, mostraba su satisfacción por la gran acogida que ha tenido esta campaña que tiene como objetivo reducir la contaminación atmosférica en la ciudad fomentando el transporte limpio.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 Pues seguimos con esas actuaciones que se están llevando a cabo desde el equipo de gobierno para hacer de esta ciudad eh, una, un espacio urbano más sostenible y es que la regeneración del barrio de San Antón avanza y se han adjudicado ya las obras para hacer un espacio verde.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 ...y también una zona de arbolado y otra zona pavimentada... ...que vertebra todo el conjunto. También le preguntamos por cómo están entregándose las viviendas... ...conforme se van acabando de construir los bloques de edificios... ...en el barrio San Antón y esta fue su respuesta. Sí, estamos entregando viviendas del tercer edificio... ...y el cuarto, hemos aprobado en el Consejo la cuarta certificación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 Y por tanto las sanciones en función de los controles que se están llevando a cabo por todo el territorio valenciano. La Glorieta con Rosmar y Alonso.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 Retransmisión ofrecida por VegaFibra, Domo Segur, Conviction Beach Club, Ferretería La Llave, Calzados Rodríguez, Mudanzas Guerrero, Clínica CAM, Pirotecnia La Traca, Pistinelia y Dental Roca. Colabora Ayuntamiento. De Pasan 20 minutos de las 9 de la mañana y es noticia. Juan Magán viene a Elche, actúa esta noche en la barraca. Municipal ...sigue bailando por ahí... ...desde hace mucho tiempo y... ...con sus amigas en la calle de Madrid... Me ...arrepiento tanto de haberte dicho adiós. dicho adiós... ...fueron los días más felices para mí... ...ayer la vi, bailando por ahí... ...con sus amigas en una calle de Madrid... ...tan linda como el día en que la conocí... ...fueron los días más felices para mí... En una calle de Madrid, como el día en que la conocí, fueron los días más felices para mí. Ella loca por ritmo latino se prende la pista bailando conmigo, en la rumba se toca me mira y yo electrónicamente encendido. No me atrevo oh, oh, a decirle nada, me hago el duro pidiendo una copa sentado en la barra al bar cerco a su lado, le juego el pelo, le canto canciones al oído tú quisieras una cita conmigo, te sigo en el Twitter, si quieres te escribo De repente tra tra, llego su novio ya Si no la cuida, a cuidar, échate pa tra tra Es inevitable, verdad como una pareja se pierde en la rutina en Las cosas cotidianas de la vida Es por eso que deberías regalarle cada día una sonrisa a tu bebé Bailando Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Fueron los días más felices para mí Ayer la vi, bailando por ahí Con sus amigas en la calle de Madrid Tan linda como el día en que la conocí Que muy enfrenta, pongo cara de malo y se sienta Si tu chica no quiere conmigo tranquilo Me borro y me voy de la fiesta Pero sé que quiero más Porque ella está pa' mí Tú no sabes nada de nada Tú no tienes su Air Light bainando por ahí Con sus amigas en la calle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 Seis minutos quedan para las nueve y media, eh, hoy eh, queremos entrevistar a Joan Castaño, uno de los mayores estudiosos del Misteri, para hablar de la festa, porque es el día de nuestra Festa del. Y mientras tanto, vamos con más actuaciones. Juan Magán actuará esta noche en la barraca municipal, pero en el Ordebaix Device tenemos al Grupo Valenciano La Fúmiga. Dziękuję Jak y się jestem, pico no. que passen certes rzeczy. No. A si bonitze no passen, hombre. No. A si proteste, no calli l'estrę. Tego a la tempesta, la pena, la ona, la cresta, mira la tendresa. la la fi del camion, volen la recompensa, promesa, mediterrani de festa. Sona el punk, sona el Sona el bombo, clap, sona el yeah. Sona la danza de la libertad, a no brasa desviatgeres, al fos de la mar. Al fos de la mar, al fos de la mar, El mar cementeri de la humanitat. On esperen i van? On es que van trencant? On es la gent de la mediterrani? Mediterránea la tempesta, Mediterránea el nos de ti Mediterránea la tempestad Tus caricias a mi oído Mediterránea la certeza que siempre si es La glorieta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 Con Rosmarie Alonso. Hemos llegado a las nueve y media de la mañana y lo hemos anunciado. Hoy tenemos con nosotros a uno de los estudiosos de la Festa del. Uno de los que más ha publicado sobre el Misteri... ...sobre su historia y sobre todo los aspectos... ...y los fondos que todavía conservamos en los archivos... ...tanto de Santa María... ...del Archivo Municipal como del propio Patronato del Misteri... ...él es su archivero... ...es el que conserva los documentos, los legados... ...pero también es, eh, aparte de historiador... ...es eh, el Mestre de Ceremonias de este año... ...bueno, lleva varios años siendo Mestre de Ceremonia pero no ha podido ejercer como tal en estos dos últimos años, debido, por culpa de la pandemia. Juan Castaño, muy buenos días. Hola, buenos días. Como tú, creo que toda la familia de la Festa, tenéis muchas ganas ¿no? de ver el misterio. Lo pudimos ver en octubre, pero no es lo mismo. La Festa es el 14 y 15 de agosto. Sí, efectivamente, hay muchas ganas porque en la representación de noviembre, que fue extraordinaria, fue como una como una prolongación de la fiesta de, de agosto que no se pudo realizar, eh, se realizó todavía con medidas de restricción, eh, poco público y era un ambiente muy diferente al, al de agosto. Por eso estamos, digamos, deseosos de empezar este, este uh -huh. ciclo de representaciones. Ya vimos ayer la prueba del Ángel con, una, con un pleno en Santa María, como no se veía desde hace tiempo, y esperemos que todos los días, y especialmente el 14 y el 15 de agosto, pues sean... sean pues. ...llenos de, de, de gente y de participación. Pues Joan, explícanos por qué la festa eh, es diferente... ...el 14 y el 15 de agosto a una representación extraordinaria... ...de noviembre o a un ensayo general de agosto... ...como el que va a empezar esta noche, ¿por qué es diferente? Es diferente porque el 14 y el 15 es la festa... ...es la festa de todos los, de todos los ilicitanos y el ambiente es muy distinto a los ensayos generales y a las y a las representaciones extraordinarias de noviembre. En los ensayos generales pues estamos como en una especie de representación que los cantores hacen con todo con todo su cariño y con todo su entusiasmo, Pero el público es diferente. El público es, está formado pues, por estudiosos, por turistas, por curiosos, por gente que se aproxima a este patrimonio de la humanidad. En cambio, el 14 y 15 de agosto, el público es el pueblo de Elche, el pueblo de Elche que vive y que se siente identificado con la celebración. Y, por tanto, el ambiente, ...es muy distinto tanto para los espectadores... ...como para los propios cantores... ...que ellos mismos lo, lo indican... ...que desde el Cadafal... Eh, ...sienten sensaciones muy diferentes... ...entre un ensayo y un día de, de, de celebración tradicional. Por eso se dice que no se canta igual... ...un 15 o un 14 y un 15 de agosto. Bien, pues eh, han empezado ya los ensayos... ...en el interior de Santa María... ¿Y ...¿cómo estás viendo a los cantores, a los niños... Eh, y a Santa María. Sí, efectivamente, desde las últimas dos semanas se han trasladado ya los ensayos a, a Santa María, al propio Cadafal, y junto con los ensayos de voces, pues están realizando también los ensayos, digamos, eh, escénicos, para, para ver en qué lugar tienen que colocarse cada uno de los, de los cantores, qué gestos hay que realizar, qué movimientos, etcétera. Eh, yo los veo muy bien, quiero decir, la, la, el trabajo de, de, de preparación musical que durante muchos años se ha realizado en la capilla y en la escolanía yo creo que está dando sus frutos y bueno, y la parte escénica que es, es digamos más secundaria porque es mucho menos espectacular que la musical pues también está eh, yo creo que bien, bien realizada por la experiencia que tienen ellos, ellos mismos. Esto es en cuanto a los, eh, bueno, pues las representaciones, los ensayos que ha habido. Esta noche empiezan los ensayos generales, el 14 empieza la fiesta con la Nid del Alba. Sí, el, el, el sábado por la noche, el día 13, tendremos la Nid del Alba, que es la, digamos, el preámbulo tradicional de la, de la festividad, de la celebración de la festa, Es esa, que también tiene su, su carácter especial precisamente por ese carácter comunitario de, de, la, de la celebración, igual que la festa por esa participación de todos los licitanos en esta ocasión desde las terrazas de las casas pues lanzando cohetes, lanzando palmeras y de alguna manera siendo espectador y partícipe al mismo tiempo ¿no? entonces es una, una ceremonia un acto festivo muy, muy importante y también muy, muy solemne y muy... ...y muy íntimo para los glicetanos. Por La misma regla de Tires... ...también es la ni de la roa... ...y por supuesto el entierro de la Virgen... ...el 15 de agosto... Sí, la ROA, efectivamente. Es que la festa, la festa trasciende, no se hace en el interior de Santa Exacto. María, la, los tenemos en muchos escenarios. Sí, efectivamente, la, la festa no se circunscribe solo a la, a la celebración del interior de Santa María, a la Vespra y a la Festa, sino que es una serie de actos eh, encadenados. Es, como se decía, un auténtico ciclo asuncionista que uh -huh. en Elche se ha mantenido. ...se ha mantenido vivo... ...que es una cosa extraordinaria... ...porque existía en muchas ciudades... ...pero en él se lo hemos mantenido... ...empieza con la del alba ...con esa celebración de, de, de, de fuegos... ...de cohetes, de sonido... ...continúa con la Vespra... ...con la Roa ...toda la noche del 14 al 15 de agosto... ...con esa Roá también... Eh, digamos eh, personal, espontánea sin organización, en lo cual los elicitanos pues rinden ese homenaje a la patrona que está expuesta toda la noche en, en la iglesia de Santa María que está como sabéis abierta sí. por la mañana la procesión de la Virgen con la participación de los propios cantores, en realidad es una, es una ampliación de la escena del entierro de la, uh -huh. de la Virgen, por la tarde la festa con la solemne coronación que es el, el, el apoteosis, digamos, es la culminación de toda la la celebración, donde los ilicitanos pues ahí nos sentimos eh, partícipes y nos sentimos, digamos estallar de gozo en ese en ese momento sí. y después tampoco hay que olvidar las salves. las salves que continúan del 16 al 22, que son como la octava de la Asunción Toda la, todas las fiestas religiosas importantes tienen su octava, tienen una uh -huh. especie de repetición de recuerdo los ocho días siguientes y también en la Asunción y en el caso de Elche con esas salves. De, de la Mare de U. ¿Y cómo vive el Mestre de ceremonias, Joan? ¿Dónde te colocas? Eh, durante, En los ensayos generales esta noche, ¿dónde te vas a colocar? ¿En el mismo sitio que el 14 y 15 de agosto? Sí, sí, el Mestre de ceremonias desde hace tiempo eh, se coloca en el órgano, al lado del organista, eh, de manera que tiene una visión global de toda la representación, una visión desde el balcón del órgano, Eh, digamos, puede indicar al organista el, los momentos en que tiene que tocar y si surgiera algún imprevisto también alguna dar alguna indicación y después está conectado con distintos consuetas que están en, en distintos lugares del, de la iglesia eh, con los cuales, digamos, se va coordinando toda la, la cuestión escénica de la, la fiesta. ¿Te conoces al dedillo las representaciones Eh, aconsejanos cuál es el mejor asiento, supongo que las entradas están ya todas vendidas, pero cuál es el mejor asiento para, para adquirir un, la localidad, la nave, los balcones, bueno, el coro ya se sabe que es por atrás, pero también tiene su encanto. La verdad es que la festa hay que verla desde distintos puntos de vista, eh, la fiesta hay que hay que recordar que eh, siguiendo al el teatro religioso medieval, Eh, digamos que los espectadores se colocan alrededor del escenario quiero decir que uh -huh. no, todo, no todos los espectadores tienen la misma visión Por tanto, bueno, pues desde la nave se tiene una buena una visión, desde mitad de la nave más o menos, eh, una visión global de la parte frontal. Desde los balcones se ve eh, la parte digamos, desde, de, desde un punto de vista elevado, que también tiene su encanto. En el coro se ve muy bien, aunque se ve de espaldas, pero mm -hmm. se ve muy bien porque estás eh, a la altura del cadafal, con lo cual estás integrado en la, en la propia escena. Eh, ya digo, es, es eh, interesante, además, es, uh -huh. es comprobar que desde distintos puntos de la Iglesia se ven detalles que desde otros no se ven. Doy fe, eh, la he visto desde todas las partes, los ensayos, pero el 14 y el 15 de agosto siempre lo he visto desde fuera. Nunca he llegado a tiempo de, para sentarme, Joan, pero desde fuera también tiene... Bueno, a mí me parece fascinante ver sí. a mis vecinos como desde fuera... Eh, también nos emocionamos cuando sí. se corona la virgen. Sí, el 14 y 15 es un poco más complicado porque eh, la iglesia se abre muy temprano y ya pues eh, ya está eh, todo ahora, ocupado. Cuando llegas a la hora de la representación <risas> está todo lleno. Pero efectivamente desde desde el exterior, desde las puertas de Santa María abiertas desde la plaza de Santa María y las y las puertas del órgano y del sol también se puede seguir la representación y especialmente la coronación, que yo creo que se puede seguir desde cualquier punto de la iglesia y de, los, y de los alrededores, que es el momento culminante y el momento que esperamos todos los visitantes todos los ¿Y por qué nos emociona también a el maestro Al, a Alfredo Jabaloyes con su abanico? ¿Por qué también sí. <ríe> esa pieza es clave? Bueno, es un paso doble que compuso Alfredo Jabaloyes y yo creo que nos, nos emociona, bueno, aparte de su calidad musical que, que invita a marchar, eh, porque digamos es el comienzo de la, de la representación, es ese, ese acompañamiento musical eh, festivo. ...del cortejo, que sale desde la puerta de la ermita San Sebastián... ...y mmm, lo conduce hasta Santa María para empezar la representación... ...digamos, es un preámbulo festivo que también es muy, muy interesante. Bueno, hemos hablado de todos los lugares y hay uno en especial... ...que es el principal, que son las tribunas, las autoridades... ...los invitados del Misterio, este año ya se conocen... ...los invitados no se conocen... No, yo... No Tú, ¿tú? Cosa, <risa> particularmente no, sí, siempre, los del 14 y 15 de agosto no lo sabemos, los de esta noche sí, hay algunas autoridades políticos, están también en Elche los dos, por lo que me toca a mí, los dos presidentes de las asociaciones de prensa, eh, María Teresa Bolívar y Pablo Serrano, la delegada del gobierno, etcétera. A esos invitados se les regala un abanico, que este año es de Sol Pérez, y un facsímil, y eso te encargas tú, Joan. Este año, dimos la noticia, ¿por qué el discurso del marqués de Molins? ¿Qué tenía que ver el marqués de Molins con Elche? Bien, Efectivamente, a los invitados se les regala el facsímil y, y cada año, mmm, que cada año es distinto, claro, ...procuramos eh, buscar pues publicaciones que sean digamos curiosas... ...que sean difíciles de encontrar... ...y en este caso hemos buscado el discurso de ingreso... ...del Marqués de Molins en la Real Academia de la Historia... ...que es de 1869. El Marqués de Molins, que era Mariano Roca de Togores... ...es uh -huh. un personaje muy destacado del siglo XIX... Eh, ...su familia es, es, era originaria de Orihuela... Y él tenía mucha relación con Elche porque estaba se casó en primeras nuncias con una prima suya, que también era Roca de Togores, de apellido, que era señora de Asprillas, con lo cual tenía mucha relación con la ciudad. Este personaje eh, bueno tuvo digamos, eh, unas, pues una serie de, de iniciativas eh, literarias, escribió novelas, poesías, eh, muchos artículos de periódico, mm, fue miembro de las distintas academias de, de su época, Y además tuvo también una vertiente política y eh, fue ministro en varias ocasiones, fue también embajador de España en distintos países y, eh, como digo, tuvo mucha relación con la ciudad. Eh, concretamente, su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia eh, lo tituló Las Antigüedades de Elche y lo dedicó a una especie de historia de Elche desde la época antigua hasta mm, prácticamente el inicio del Renacimiento. Eh, por lo que él mismo dice, tuvo contactos con Aureliano Ibarra, que en aquel momento era el historiador más prestigioso de la ciudad, aquí de Elche, y eh, este le, le ayudó a, a redactar este discurso, eh, sobre todo en la parte antigua, en la parte de la época romana, de, de, la, de la antigua ciudad de Ílice. Y eh, bueno, lo hemos, lo hemos reeditado en facsímil uh -huh. precisamente porque al llegar a la Edad Media, ...dedica un par de páginas a eh, describir de y a referirse a la festa. Eh, también indica que el propio Aureliano Ibarra le, le remitió una copia de la consueta... ...y bueno pues el, eh, el marqués de Molins hace una descripción bastante detallada del misterio... Eh, ...habla del mismo como de un monumento literario a nivel nacional... ...que él eh, digamos anima a que sea estudiado y a que sea, y a que sea analizado... Y, eh, bueno, habla también pues un poco de los contrastes que él vio que él veía en las representaciones, no ese aspecto eh, festivo, ese aspecto lúdico, pero dentro de una iglesia, con una participación de, de los sacerdotes, de las autoridades civiles, etcétera Entonces, creo que hemos considerado que era un texto eh, importante para ser rescatado, porque uh -huh. es, es poco conocido. Desde luego, es la primera vez que he escuchado que Márquez de Molins eh, nos dedicó eh, en su discurso ...pues eh, tantos elogios a joyas culturales... ...que tenemos como el Misteri de Elche... Joan Castaño tenemos que poner el punto final... ...ayer tuvimos el aperitivo con la Prueba del Ángel... ...lo has comentado... ...más de medio millar de personas estuvieron... ...en la Prueba del Ángel... ...esto nos indica... ...que las representaciones de agosto... ...se esperan como agua de mayo... ...ayer escuchamos a Francisco Borja... ...decir que son las más esperadas de este siglo... Bueno, eh, son esperadas, efectivamente, porque nos hemos encontrado con un par de años totalmente atípicos, algo que solamente habíamos leído en, la, en, las, en las crónicas que pasaban en el siglo XIX con las epidemias de cólera o las epidemias uh -huh. de fiebre amarilla, eh, que creíamos ya totalmente superado y que, sin embargo, pues nos tuvimos que enfrentar a, a, a estos dos años de pandemia con esa supresión y, por tanto, efectivamente, de lo que llevamos de siglo, desde luego, son las más, las más esperadas. Eh. Pues cuando se escucha abrir las puertas del cielo, ayer hubo la misma ovación que cualquier otro día, cuando se abrieron. Sí, sí, la verdad es que estaba la iglesia llena, eh, con esa participación de muchos niños, como es tradicional en la prueba del ángel, y efectivamente la aparición de los aparatos aéreos fue saludada con el mismo entusiasmo que, que cualquier otro día de, de, de, de la celebración. Y como maestro de ceremonias, ¿las voces están a punto? ...impecables, estuviste también en la prueba de Beus... Sí, sí, ...todo sí. está el engranaje ayer también los tramoyistas de la tramoya alta... ...también nos lo mostraron, Francisco Ródenas, ...todo está preparado. Sí, sí, todo está a punto, todo está con muchas ganas... ...y es solamente empezar porque además... Eh, eh, ...cada cada uno que participa en la festa, sea cantor, sea tramoyista... sea en cualquier otro eh, papel que, inter que, que, que interviene... Eh, ...da siempre lo mejor de sí mismo... ...y está siempre dispuesto a colaborar... ...para, para que la festa que, que nos trasciende a todos... ...pues sea, sea lo mejor que, que hacemos en esta, en esta ciudad. ¿El abanico solamente se escucha el 14 y el 15 de agosto? No, no, también en los ensayos generales. Ah, y en los también, ensayos también, generales también... también, también eh, ...creía que, que no, pero sí, sí, bueno... Sí, sí. ...pues esta noche escucharemos al maestro sí. Javaloyes... ...a su música... ...como es el preludio de nuestra festa con esos ensayos generales que comienzan. Gracias por hablarnos de esos aspectos tan importantes y para conocer un poco más lo que es el Mystery Dutch. Gracias. Gracias a vosotros.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 Et gantsaten transit la benzina no para de pujar. Aquest estiu pasat a les dues rodes i a baix els fums. A partir del deu de agosto podràs sumar-te a la mobilitat sostenible. Des del Ajuntament d'Elx i Facime ja han més de 500.000 euros en bons per a la compra de bicicletes, patinets, bicicletes elèctriques i electrificació de bicicletes. Més informació a els bajalosumos.es, Regidoria de Mobilitat Urbana, Ajuntament dels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 Pues quedan ya 10 minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Nosotros seguimos con la música de El Canca y Rosalem para quedarte. Aquí una eternidad. Como si fuera quedarse pa siempre a cenar. Como si fuera el principio de un largo final. No sé. Acaba de llegar, pero ya pilla el compás. No sé. Como si llevar aquí una eternidad. En mi trinchera para la batalla final, capitaneando, vivando contra la maldad, no sé, acaba de llegar, pero ya sabe luchar, no sé. Trata de ti, te hago hueco, aunque esté lleno, no hace falta Ya se sabe dónde escondo el pan integral Ya se conoce mis armas y mi soledad, no sé Ya entienden lo que no digo y lo que he de callar, no sé Como si llevara aquí una eternidad No nos pedimos permiso para preguntar no hay reglas, no hay contrato, es todo ilegal, no sé. Solo se pone a mi lado así tan normal, no sé, como el recuerdo que nunca se va, como la noche que nunca se ha. Tak sur es prevención todo para la higiene de tu negocio 965 48 35 35 restaurante la Laguna by pilsen felicita a todos los felicitanos en sus fiestas patronales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 Et Kansas tan transit, la benzina no para de pujar, aquest estiu passat a les dues rodes i avais els fums. A partir del deu de agosto podrà sumar-te a la mobilitat sostenible. Des dels Ajuntaments i FOPME ja ensem mes de els euros en bonds per a la compra de bicicletes, patinets, bicicletes elèctriques i electrificació de bicicletes. Més informació a elz-baja-los-sumos.unt.es. de Mobilitat Urbana. Ajuntaments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 Pues nosotros la glorieta se marcha, hemos llegado al final, quedan tres minutos para recordarles que la Asociación de Moros y Cristianos ya termina hoy sus actividades y comienzan, o mejor dicho, se intensifican las, eh, los actos festeros programados por la gestora, con esa gran charanga también muy esperada que tendrá lugar a las ocho y media, se iniciará a las ocho y media y recorrerá todas las calles del centro de la ciudad... ...mientras que a las 10 de la noche... ...comenzarán por fin los ensayos generales del Misteri... ...después de una prueba multitudinaria... ...la que tuvo lugar ayer por la tarde... ...en el interior de Santa María... ...la Prava del Ángel... ...nosotros ponemos el punto final... ...la Glorieta vuelve este viernes mañana... ...les esperamos a las 7 de la mañana... ...con toda la información... Ahora les dejamos con presuntos implicados con su clásica, con su clásico tema cómo hemos cambiado